Bueno, ahí estamos. ¿eh? No lo dijimos al comienzo porque iba a ser tema de la primera nota, pero eh, en esta especie de debate extraño que se está dando en el Consejo eh, Deliberante, en donde el oficialismo eh, propuso, modificó hace ya tres años eh, un pliego de transporte nuevo eh, para el transporte público de pasajeros, eh, apareció otro actor que es la CAMETAP. ¿No? aparecieron los empresarios diciendo eh, que están o que se oponen eh, absolutamente a este pliego de transporte para charlar un ratito eh, de cómo cayó esto entre concejales y concejalas, en este caso de la oposición estamos en comunicación telefónica con quien preside, el bloque del Frente de Todos con la concejala Marina Santoro. Marina, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Maxi. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Marina. Eh, preguntarte ¿tuvieron la oportunidad? Porque recién veía que nos llegó el informe a la prensa eh, que el expediente de la nota fue ingresado. ¿Ustedes tuvieron posibilidad eh, de leer cuáles son las oposiciones eh, a la cual la CAMETAP eh, se, se opone bajo el juego de palabras? Mira, el, el, la nota de la CAMETAP ingresó el miércoles, el primero de junio, ya sobre la hora del cierre administrativo del Consejo Deliberante, ayer pudimos estar estudiando algunos aspectos, tiene casi 18 páginas. La verdad que en un punto no nos sorprende porque nosotros como oposición veníamos diciendo que este nuevo pliego, este nuevo pliego ingresó en noviembre del año pasado, el anterior, como bien vos decías en la introducción, se cayó porque no reunió los consejos, los consensos dentro del Consejo Deliberante. Este es el segundo pliego que. que presenta el gobierno de Montenegro, pero en un primer momento nosotros pudimos observar como oposición que el pliego era una mentira porque no venía para mejorar la calidad del servicio de los vecinos y las vecinas, eh, incluso aún habiendo incorporado cuestiones como la del boleto combinado, que fue una propuesta del Frente de Todos, incorporando líneas salunares, y, y no incorporando todas las obras que incorporaba el primer pliego que vos te acordarás que no, no tenían que ver con la inversión empresarial, sino que después las iba a terminar pagando el vecino de a pie con el costo de la tarifa plana. Este pliego no es un pliego de obra, solamente es un pliego de servicios, pero nosotros desde el minuto uno dijimos que este pliego no venía a beneficiar a nadie y que era una mentira. Eh, no nos sorprende que la TAMETAP eh, esté en contra hoy del pliego, aunque en realidad, bueno, podemos debatir algunos aspectos, ¿no? Cuando vemos la nota... Por supuesto, los empresarios dicen que hacer este, 500 garitas en lo, en lo que dura el transcurso del pliego eh, durante 10 años, 50 por año, no son los costos que prevé el pliego. La verdad que a nosotros nos parece que esto no es así, que es más, este, es poco, digamos, en, en relación a lo que sabemos que necesitan hoy los barrios esos refugios. Y también que la Cátedra de Costos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Ciencias Económicas, Eh, planteó que eh, concretamente no había casi riesgo empresarial en, en, por, por el, las pocas inversiones ¿no? que planteaban en, en relación a obras del pliego eh, y que todo se iba a amortizar este, con, con el transcurso de, de los años. Entonces, la verdad que estos son aspectos discutibles. A nosotros lo que nos interesa es que si no beneficia a los vecinos, no beneficia a los empresarios, la verdad que no sabemos a quién beneficia. Por lo tanto, este pliego no vino a resolver nada, ¿no? Eh, así que eso es lo que creemos y esperamos que el lunes que viene llama la atención que hayan incorporado el debate de pliego, hayan incorporado la nota al mismo expediente, que es lo que corresponde, pero no ha convocado a la CAMETAP a que venga a dar explicaciones a la comisión. Eh, te iba a preguntar eso, si la idea el, el lunes hubiera sido, o lo mejor hubiera sido que la CAMETAP se siente en, el, en la comisión de, de movilidad urbana para poder explicar cuáles son eh, los puntos en contra para resaltar, ¿no? Porque estaría bueno... <risa> Digo, poder armarlo en conjunto, ¿cómo? Y esto que digo, deberían estar convocados eh, para poder amplificar cada una de las cuestiones por las cuales se oponen. Eh, digo, algunas nosotros podemos coincidir, otras no, pero me parece que hay que debatirlo. Y lo que digo es que esto suma una nueva boya. Si, no estaba, si el pliego no era a favor de los vecinos, porque no mejora la frecuencia, porque... Eh, nosotros hemos hecho observaciones en cuanto a la línea del lunar, en cuanto a la cantidad de frecuencias y demás. Y tampoco es bueno para los empresarios, no sabemos para quién es bueno. Lo pasa que los empresarios tienen que venir también a aclarar algunas cuestiones como estas a las que yo te hacía referencia. ¿no? Eh, o, por lo, o por ejemplo, la nota también plantea que el pliego da por hecho y, por, y presupone que eh, los oferentes este, deben contar ya con una cantidad de unidades equipadas, de piso bajo y demás, con las que actualmente no cuentan y que por el problema que hay con las importaciones eso no se podría garantizar. Entonces, la verdad es que todas esas cuestiones están buenas para preguntarles, para saber si efectivamente es así. Y luego después, obviamente, no, no coincidimos en todo lo que plantea la nota, sobre todo con relación a los subsidios del transporte que dan Nación y Provincia. Ellos dicen que no son suficientes, pero bueno, la cátedra de costos de la Universidad Nacional de Mar del Plata planteó que los subsidios se alcanzan para cubrir Eh, todo lo que tiene que ver con el combustible. Entonces, aparecen obviamente diferencias, pero me parece que lo importante es que la parte empresaria también dice eh, que ese pliego no beneficia a los vecinos. Ahí, por ejemplo, hay una coincidencia. Y eh, claramente, claramente, claramente este como para ir cerrando la idea, eh, digo son más, más voces a favor que en contra. Llama la atención, sí, que sea de noviembre, aquí han pasado más de seis meses, no que, que la nota ya... llegado recién ahora, pero bueno, en buena hora, y lo que sí sorprende es que el oficialismo y el Alponi no nos haya convocado, ¿no? Para, para ampliar los conceptos que los empresarios vierten en la nota. María, ¿en qué estadio está? El, digo, también venía cuando anoche leía el, este pedido, esta nota de la Cametap, venía pensando hoy a la mañana cuando venía para trabajar. Eh, digo, ¿en qué estadio está el, el pliego? Porque quedó medio ahí en la nebulosa, se aumentó el boleto en el medio por decreto. Eh, digo y seguimos eh, no sabiendo eh, cuál es el estadio del nuevo pliego de transporte que se vence dentro de poco, ¿no? Sí, sí, está, sigue en la Comisión de Movilidad Urbana, tiene un guío más a la Comisión de Legislación. La verdad es que llama la atención, ¿no? Sobre todo cuando el intendente, en el discurso del 1 de marzo, el intendente Montenegro, dijo que una de las deudas pendientes que él tenía con la ciudad, eh, ya sabemos que este es el último año de gestión de este gobierno, era resolver el tema del transporte. La verdad es que a estos tiempos y con las voces en contra que, que ese pliego ha levantado, hoy las del empresariado, pero las nuestras. desde el primer momento que ingresó este, así que la verdad es que no, no creo que le den los tiempos para, para que salga eh, creo que Montenegro una vez más Eh, demuestra que no puede resolverle nada ¿no? a los vecinos de Mar del Plateo, Marina. Te juro que te haríamos un montón de preguntas más. Sabemos que estás apuradas, así que te vamos a agradecer la, la, la generosidad de habernos atendido eh, estos minutitos y te vamos a comprometer para la semana que viene eh, poder charlar un poco más extensa bueno, eh, esta cuestión que, que, que, que tiene que quieran ver con los jóvenes. Dale, los temas que quieran, Dale. a disposición. Gracias, Marina. Gracias. Un beso grande.